Bueno, este tipo que escuchabas ahí está preso, no la nata, si sí, la nata no fue con lo de crítica, difícilmente lo veamos preso, pero el otro, Agustín Santillán, el wichi formoseño, sí está, está preso. Eh, vamos a seguir rondando la cuestión de la justicia que tenemos. Yo me animo, yo le diría a María del Carmen Verdú si me hace el favor de presentarnos a nosotros porque casi que está más en la radio ella que nosotros. ¿Nos puedes dar la bienvenida a María del Carmen? qué dicen, de que han estado hablando en mi ausencia. <risa> eh, recién uy, un poco de lo de Tierra del Fuego, un poco de lo de la detención de Agustín Centillán en Formosa. Eh, estamos intentando comunicarnos con el uno de los compañeros mapuches que está detenido ahora mismo en, en una cárcel en Esquel eh, por, por este defender las tierras que, Exacto, que le pertenecen eh, legalmente a Benetton. Eh, nada, esas cosas que comentábamos al principio Estamos volviendo hacia un estado de cosas En lo comunicacional En lo que en, en los últimos 10 años Nos la... sentimos todos 20 años más jóvenes Y sí, sí, porque se da esta situación De que antes o Clarín O el polo para estatal comunicacional del kirchnerismo Tomaban los temas por conveniencias Ahora hay temas que no los toma nadie Lo de Tierra del Fuego fue tremendo, salvo en los medios alternativos comunitarios y populares, no estuvo en ningún lado, página nada se publicó algo en en su edición online en las últimas noticias, pero no en la edición en papel. de papel nada, nada, porque obviamente Rosana Bertone es del Frente para la Victoria. Y estamos hablando de una verdadera situación de como decían hoy los compañeros en el acto que tampoco salió en la en la gran mayoría de los medios oficiales, hubo allí una cámara de la televisión pública, no sé si emitieron las imágenes porque suele pasar últimamente que llegan al canal y después resulta que todo lo que filmaron va al archivo directamente uh -huh. eh, pero como decían allí los compañeros están viviendo una virtual situación al menos de toque de queda eh, con, con esta obligación impuesta a los trabajadores que fueron liberados después de permanecer detenidos varios días, de tener que estar en su casa a las 10 de la noche, de no poder estar a menos de 100 metros de edificios públicos y con un perímetro de exclusión de funcionarios del gobierno provincial, de determinados policías y demás, como si fuesen ellos los seres peligrosos cuando los que arremetieron contra las carpas y las prendieron fuego mientras apaleaban y disparaban balas de goma y, y gases eh, irritantes y lacrimógenos y cantaban el himno nacional fueron los policías. Uh -huh. Sí, sí fue una escena imaginemos, sí. imaginemos esa escena durante dos sí. minutos uh -huh. policías cargando contra carpas en una campe de trabajadores cantando el himno nacional mientras disparaban sus escopetas nosotros tenemos ese, ese video publicado en la página y está circulando por las redes sociales eh, que muestra buena parte del operativo muestra cómo filmaban a los manifestantes desde el lado de la policía también y se ve de fondo Eh, primero se ve una patota rompiendo la camp y después se ve directamente como lo incendian a la campe oh. eh, la verdad este nada preocupante la situación sobre todo porque venían de 92 días de huelga y de, y de acampes, es decir, eh, a ver, cuando no se tiene razón no te dejan ni un día, <ríe> si eso se sostuvo 92 días es porque tenían razón. No, y además un detalle que tiene que ver con esto de los medios de comunicación del sistema, opositores u oficialistas, como siempre en estas cuestiones en donde lo que se discute es el aparato de poder tanto toda que lo único que te cuentan de Tierra del Fuego es qué barbaridad hace 92 días que no tienen clase los niñitos, mm. o qué barbaridad no puede entrar la gobernadora Bartoni a su despacho cuando en realidad lo que pasa es que se la pasa de joda fuera de Ushuaia, como hoy, que los compañeros recordaban, es el día de la provincia de Tierra del Fuego, hace 25 años que dejó de ser territorio nacional, una fecha importantísima para los fueguinos, 25 años que se convirtieron en provincia a la par de las demás, en lugar de ser un territorio nacional, federal, dirigido directamente por el Ejecutivo, y la gobernadora Bertone está aquí en Buenos Aires de shopping. Claro, claro. bueno eh, y Ellos señalaban esto de la misma manera que lo único que escuchas en esos medios eh, oficiales u oficiosos es el tema de que bueno se están quejando porque ya no se pueden jubilar a los 40 años. Sí. Minimizando y reduciendo ...lo que es el verdadero impacto de la reforma previsional salvaje... Que se, que, se, ...que se votó en la legislatura. O que ganan mucho más que los docentes de otras provincias... ...cosa que es cierto porque en la Patagonia... ...y en particular en la, la, en la zona este de Tierra del Fuego... ...se ganan salarios más altos porque la vida es mucho más cara. Es infinitamente más cara y te sí. lo voy a contar con un ejemplo personal... ...porque esto no me lo contaron, lo viví. En febrero de 1998... Fue el juicio oral y público al compañero Karl Martínez, que en ese momento, el Lobo Martínez, que era en ese momento el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego, y que eh, fue llevado a juicio acusado de ser partícipe necesario del homicidio de Víctor Choque, con el argumento del fiscal, avalado por juez de garantías y cámara de, de garantías, ...de que si él no hubiera convocado a la movilización en repudio por la detención... ...de los trabajadores que fueron arrestados en el desalojo de la planta continental... ...no hubiera sido necesario reprimir y por ende la policía no hubiera matado a Víctor Choque. Uh -huh. Y el tipo fue a juicio oral acusado por el delito de homicidio de Víctor Choque. Naturalmente hicimos el esfuerzo en aquel momento, en eh, 1998... ...de viajar a Tierra del Fuego a estar presentes en el juicio... Y fuimos ocupamos una, una de las casillas de los obreros que estaba visitando a su familia un poco más al norte y nos dejó la llave para que durmiéramos ahí tres o cuatro compañeros. Eh, el primer día que llegué me dije voy a la almacena a comprar un par de litros de leche porque yo tomo mucha leche por día, tengo esa debilidad. Tuve que volver a pedir plata prestada porque... El litro de leche costaba exactamente el doble de lo que eh, yo pago acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. O sea, ahí lo pudimos ver y cada cosa que fuimos a comprar, un tomate, una planta de lechuga, un paquete de galletitas nos dábamos cuenta que costaba exactamente el doble claro. de lo que cuesta en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. Y tampoco podés caminar mucho buscando precios, digamos. Además, no está. Para eso, bueno, era febrero, no era tan complicado. No, pero no lo digo solo por el frío, sino por la oferta. Hay... Claro, no, no, no, seguro. Es un ámbito, una, una ciudad muy pequeña. Uh -huh. Bueno, Carmen, eh, queríamos también que charlar sobre otro tema, pero para eso... Eh, vamos a escuchar un audio tuyo de hace una semana o dos semanas en realidad eh, el día después de que Martín sande ex presidente de eh, la cooperativa Antena Negra TV, amplió su indagatoria por la causa Prosegur Antena Negra, ¿quién tiene derecho al aire? Si los bancos okay. o Antena Negra. Y vos decías esto. De que muchas veces lo que sucede cuando a un juez se le escapa un tiro para este lado, y la cámara le pone las cosas en su lugar y le dice a ver, escúchame, es Prosegur, mm. eh, cuando la causa le vuelve hay un enorme esfuerzo por tratar de hacer mérito para redimirse del tirón de orejas recibido. Claro. y Con lo cual la situación es mucho más eh, complicada desde nuestro punto de vista porque es como si tuviera que estar dando explicaciones de por qué hizo lo que hizo, entonces es doblemente quisquillosa en la segunda oportunidad. De todas maneras, insisto, sí. los elementos están en el expediente, eh, no se puede soslayar, por supuesto, la situación, la coyuntura eh, política, la realidad, eh, sabemos que es mucho más difícil lograr un sobreseimiento hoy que lo que había sido el año pasado. claro Bueno, ahí estabas anticipando me Qué parece, capacidad de anticipación Lo que sucedió es eh, No es periodismo de anticipación, es abogacía De anticipación <risa> Y estabas anticipando lo que se confirmó ayer Y es eh, que Sande ha sido procesado Por la causa de Antena Negra Así es, eh, recibimos ayer La notificación De que el compañero En su condición de presidente De la cooperativa Antena Negra Fue procesado por los mismos hechos por los que en octubre del año pasado había sido sobreseído, o sea... Lo por el mismo no... juez, este juez lo sobreseñó. Claro, la, la, la, la cosa para que se entienda clarito es así, el año pasado, a fines del mes de octubre, el juez Martínez de Jordi dijo, respecto de estos hechos, que era la emisión televisiva de Antena Negra TV por el Canal 20, por los que fue indagado el señor Martín sande la defensa tiene razón, no es un hecho de carácter criminal, no me corresponde a mí como juez penal determinar si tiene o no tiene derecho antena negra o si tiene o no tiene derecho a a utilizar esa frecuencia porque eso es un tema administrativo que debe ser resuelto por la autoridad de aplicación. Uh -huh. Pero no existiendo conducta de carácter penal dictó el sobreseimiento Eso dijo el juez Martínez de Giorgi en octubre del año pasado. Uh -huh. Proseguro apeló, la causa se fue a la Cámara, la Cámara dijo, usted se adelantó, fue prematuro, no se vago y investigue un poquito más, revocó el sobreseimiento, no dictó procesamiento y lo mandó seguir avanzando. Lo único que hizo el juez Martínez de Giorgi fue verificar que después de la devolución de los equipos, naturalmente, los compañeros seguían emitiendo y por la misma frecuencia. Entonces hay comprobaciones de lo que ellos llaman interferencias y nosotros llamamos emisiones televisivas en fechas posteriores al mes de enero de este año. Martín uh -huh. fue indagado la semana pasada por estos hechos nuevos. Pero no es por estos hechos nuevos que lo procesan, porque él ya no era presidente de la cooperativa, que sí. por sus mecanismos internos de renovación de autoridades, así lo hizo el 5 de febrero, y hoy la cooperativa tiene una presidenta nueva, que es la compañera Antonella. Entonces, lo que dice ahora Martínez de Giorgi es que a diferencia de lo que dijo hace un año, esos hechos sí son delitos, y lo procesa por interrupción de las comunicaciones de quien no se comunica. Uh -huh. Cuando hablamos de interrupción de las comunicaciones, nos referimos a las comunicaciones públicas. Las sure. de Profebúr con sus clientes no son comunicaciones públicas, son como mis comunicaciones telefónicas o por radio o por lo que fuere con mis clientes. Uh -huh. No es una comunicación pública a la que... Eh, se puede interferir con una transmisión que sí es una, una transmisión de radiodifusión o de televisión pública. No dice nada de lo que fue el eh, decreto presidencial que firmó Cristina eh, respecto a, al uso de esa frecuencia, donde dice que esa frecuencia tiene que quedar vacía para ser utilizada solo con fines de comunicación de televisión. No, claro, y ese es justamente nuestro argumento central que le, quien está ocupando irregularmente esa frecuencia es quien la utiliza para algo que no es televisión digital. Entonces, lo procesa Martín, pero le dicta falta de mérito por los hechos posteriores a la espera de que el INAE ratifique que efectivamente desde el 5 de febrero él no era más el presidente de la cooperativa. Pero sería fácil adivinar que también va a procesar a Antonella en tanto nueva presión. Exactamente. Antonella está citada para prestar declaración indagatoria por los hechos posteriores al 5 de febrero, el 7 de junio. Para, celebrar, la que viene. para celebrar el Día del Periodista. Eh, casi, casi. En la, en la víspera del Día del Periodista. No, no Justo. El Día del Periodista. Ah, no, el Día del Periodista. De hecho, la víspera del acto del CIPREBA, perdón. De hecho, vamos a hacer un, un desayuno... Eh, desde la Red Nacional de Medios Alternativos ojalá que desde Interredes también, eh, seguramente será así y seguramente van a estar también los compañeros del CIPREVA eh, para festejar el Día del Periodista uh, en tribunales, allí en Comodoro Pi Ah, buenísimo, y van a traer medialunas y esas sí, cosas sí, para sí. el desayuno, bárbaro sí, sí. Va a haber un desayuno no, sé, no, no, no podría garantizarte el menú No, me confundí, es por qué? Porque el acto del CIPREVA es al día siguiente, el 8 claro, claro, claro, Por eso, entonces yo tenía en la cabeza el 8 eh, Bueno Evidentemente, Antonella va a ser procesada también por esos hechos. Esa declaración indagatoria va a ser una fantochada, una farsa, uh -huh. porque a partir de lo que se resuelve con Martín ya está resuelta su suerte también. Uh -huh. De todas maneras, si, si, saben, el, el, si no lo saben les cuento, el plazo de apelación de la, de los procesamientos es muy breve, son tres días, con lo cual mañana nos está venciendo. De hecho, corto la comunicación y me tengo que volver a mi casa, asentarme en la compu, a empezar a trabajar en la redacción final de, de la motivación de la apelación, que después ampliaremos en la cámara, que la vamos a presentar el día de mañana a las 10 de la mañana, el día del, diez, perdón, el viernes, a las 10 de la mañana y simultáneamente una delegación de organismos del Encuentro Memoria Verdad Justicia, encabezados por Nora Cortiñas de Madres Línea Fundadora, Cachito Fukman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y el resto de los compañeros y compañeras que, que integramos el encuentro Memoria Verdad Justicia, que van a comparecer a Comodoro Pi a pedirle una entrevista al juez Martínez de Giorgi para bueno decirle todas las cosas que vienen pensando los compañeros en relación a esta situación y manifestándole el, el reclamo del el cierre de esta causa eh, y, y la preocupación por la situación de Antanela, exactamente. Uh -huh. Bueno, está claro que bueno que la judicialización, más allá de la... Obviamente recae sobre las personas, es claramente contra el canal por esta situación de que cambian las autoridades y hay nuevos nuevos imputados y seguramente nuevos procesados. Eh, por lo tanto, todos quienes hacemos comunicación comunitaria alternativa y popular, eh, más allá de cualquier diferencia, nos sentimos de alguna manera... Eh, parte de este proceso judicial y nos parece que es una disputa que va mucho más allá de la justicia que es una disputa de eh, de, de, de sentido por lo que para nosotros significa hacer comunicación y por eso es importante para nosotros si se está volviendo emblemática la lucha de Antena Negra TV por eh, sostener el aire para poder hacer comunicación en TV digital eh, es que es verdaderamente en ese sentido una causa testigo Sí, sí, sí, sin dudas. Y también hay que seguir muy de cerca lo que está pasando con Barricada TV porque Barricada, si bien accedió a una licencia, eh como la Enacom no el Enacom no está haciendo el reordenamiento que se debía hacer de frecuencias, en realidad Barricada va a ser legal en un lugar donde está Canal 13 emitiendo en claro. televisión digital. Si Canal 13 decidiera no correrse o nadie obligara a correrse, es posible, por ejemplo, sobre todo con este antecedente del procesamiento... Tendríamos una situación similar. Similar, pero además con el antecedente de que la justicia está diciendo que entre una empresa y un canal este sin fines de lucro, lo que vale es lo de la empresa. Dejemos de lado que no deberían estar allí haciendo no porque no sea importante, es fundamental que no debería estar allí haciendo este utilizando ese espectro para hacer comunicaciones comerciales, pero me parece que es un antecedente que después hará que cualquier empresa así haga radio o televisión pueda ir contra una sinfín de lucro que, que con el que está compartiendo frecuencia por lo Exacto. tanto la lucha judicial que, que, se, que se está encarando es fundamental y la vamos a seguir y no te queremos eh, robar más tiempo de la, de la apelación que se va a hacer mañana entonces no eh, no no, no, no, es, no es robo de tiempo de hecho yo les voy a robar 32 segundos para mandar el chivo nuestro de cada día porque no hemos dicho que seguimos adelante con la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, donde también están participando de manera muy activa la Red Nacional de Medios Alternativos y muchas de las organizaciones que la componen uh -huh. en particular. Y en ese sentido, la lluvia nos jugó una mala pasada el fin de semana eh, anterior y entonces este domingo vamos a estar haciendo en el potrero de la Isla Maciel el torneo de fútbol, festival de rap, debate, parrilla qué hacemos cuando viene la policía, en fin, una jornada eh, al aire libre con los chicos y chicas del barrio, con las mamás, los papás, con los compañeros de las organizaciones con trabajo territorial y donde los esperamos a todos para pasar un buen rato y también para poder nutrirnos de esas herramientas que nos permiten zafar mejor cuando... ...viene la ayuda. 30 segundos, te quedan dos para la próxima. Un abrazo. <risa> Un beso grande. Hemos charlado con María del Carmen Verdubú... ...la abogada militante integrante de Correpi... ...la coordinadora contra la represión policial e institucional... ...acerca de la situación de Antena Negra TV. Es gravísimo lo que está pasando... ...la cuestión del procesamiento... Eh, para, ...para gente que ha decidido hacer comunicación alternativa... ...comunitaria y popular... Eh, la verdad es que es un antecedente que, que puede ser realmente puede ser muy fulero porque ya está el procesamiento y aunque se dictara el sobresseimiento en otra instancia de todas maneras es un antecedente feo el que queda el del procesamiento y sobre todo utilizado por las grandes empresas no vale recordar que el abogado de de Prosegur en esta causa es el ex juez Salvi. Que algo de medios de comunicación sabe, hay que darle la derecha, no podríamos darle otra que la derecha porque él fue uno de los primeros eh, de uno de los dueños de los fundadores de Radio 10 cuando el eh, gobierno de Menem le entrega la radio municipal a un grupo de empresarios se la entrega a Sofovich, a Tinelli, a Adad, a, al juez Salvi, y ellos después se la terminan vendiendo a Daniel Haddad. Así que esa Radio 10 facha que nosotros uh -huh. conocemos... La favorita de los taxistas. La favorita de los taxistas. No, no, generalicemos igual hay taxistas, bueno, no, hay, obviamente, hay... y copados. Eh, son malos a la hora de elegir radio nada más este No, digo, el juez Salvi, el ex juez Salvi Fue dueño de esa radio fascista Y hoy es el abogado de Prosegur contra Antena Negra TV